¿Tiene usted un lugar en su vivienda en donde guarda todos aquellos proyectos que empezó y nunca terminó? ¿Tal vez un rompecabezas armado hasta la mitad? ¿Un modelo de automóvil que empezó a armar y lo dejó cuando se aburrió? ¿Qué tal un chaleco de lana que se quedó inconcluso cuando se le acabó la lana? Hoy, aquí, el momento decisivo. El doctor David Jeremiah destaca lo que la Biblia enseña sobre la importancia de terminar lo que se empieza. Con ustedes, el Dr. David Yeremaya, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo. Para introducir su mensaje, termine. No ha terminado hasta que termine. Gracias por acompañarnos hoy. Nos entusiasma poder enseñar la Palabra de Dios por esta estación. Estamos muy agradecidos por su presencia cada día cuando abrimos juntos las Sagradas Escrituras. Nos acercamos al final de esta serie titulada Avance, Descubriendo la presencia y propósito de Dios en su mañana. Hoy y mañana vamos a considerar la lección, termine, no ha terminado hasta que termine. Luego, el viernes de esta semana y el lunes, consideraremos la lección, celebre, convierta su avance en para siempre. Esperamos contar con su sintonía. Quiero recordarle que para esta serie hemos preparado también la guía de estudio. comuníquese con momento decisivo para recibir la información que necesite para ordenar este recurso ahora, abramos juntos nuestra Biblia, hablemos del tema termine, no ha terminado hasta que termine Si alguna vez usted se encuentra en un desdichado aprieto, tal vez quiera contratar a Frank T. Luciana como su abogado. Es un abogado sagaz en Hackensack, New Jersey, justo al otro lado del río Hudson, frente a la ciudad de Nueva York. Usted puede ver a Luciana en la corte todos los días, vestido en traje sastre con bolsillos cuadrados, gesticulando con sus manos en el aire Defendiendo a gente en problemas, lo hace con energía y eficacia. Este abogado ha estado defendiendo a clientes por largo rato. Hace 45 años, un periódico local dijo que era el abogado criminalista más atareado de la ciudad. Hace 22 años, el mismo periódico le llamó un consumado comediante y el abogado activo más viejo de Nueva Jersey, hoy, Luciana, Todavía habla con elocuencia ante jueces y jurados a los 97 años. Pero Luciana no se duerme en sus laureles. Dice, esta es una profesión muy exigente y me ha costado mucho en la vida. Constantemente estoy preparando casos y es una tensión tremenda, tanto en lo mental como en lo físico. En lo físico porque cuando uno se presenta al juicio, toda tu persona se obsesiona con tratar de ayudar a la persona a quien representas. Y eso pone a tu cuerpo y mente bajo tensión. Cuando se le preguntó en cuanto a su futuro, dijo, espero en Dios me permita continuar haciendo esto. No quiero jubilarme. No quiero ir a Florida. Simplemente quiero hacer lo que estoy haciendo. En lo personal, me gusta eso de ir a la Florida, pero en lo demás pienso lo mismo. Espero que Dios me permita continuar haciendo lo que Él me ha llamado a hacer. Mi nombre no es Arquipo, pero... Tomo un versículo dirigido a él en la Biblia como si fuera escrito para mí. Esto es lo que dice. Decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Colosenses 4.17 Sí, su papel puede cambiar, su asignación puede modificarse y su situación puede alterarse. Tiene que hacer ajustes. Pero incluso así, una cosa no cambia. En tanto que Dios lo deje a usted aquí en esta tierra, Él tiene un trabajo para que usted haga. No hay fecha de expiración a los principios de este mensaje. Usted nunca se jubila de la vida cristiana y nunca se sale de la voluntad de Dios. En el libro titulado Termina, date tú mismo el regalo de hecho, John Akuf describe lo difícil que esto puede ser. Dice... he terminado solo el 10% de los libros que tengo. Me llevó tres años completar el programa de seis días de ejercicio en la máquina en casa. Cuando tenía 23 años, logré el cinturón azul en karate. Tengo en mi oficina 32 cuadernos medio empezados y en mi baño 19 tubos de ungüento labial a medio terminar. Añade que no es el único que no se apega a las cosas. Dice, según estudios... El 92% de resoluciones de Año Nuevo se abandonan. Todo enero la gente empieza con esperanza y entusiasmo, creyendo que este será el Año Nuevo que le entregará un nuevo yo. Y entre tanto, que el 100% empieza, solo el 8% termina. En el 2020, durante la pandemia, publiqué un libro llamado Refúgiese en Dios para animar a los que batallaban con esa terrible crisis. Una noche... Cuando el libro estaba preparándose para la impresión, me desperté con pensamiento de todos los personajes bíblicos que experimentaron experiencias similares de refugio. Al día siguiente, compilé una lista para añadir el epílogo a final del libro. Pero entonces, leí un estudio que dice que el 63% de los lectores nunca termina el libro que está leyendo. Llamé al editor a último minuto y le dije, tenemos que cambiar esto. No lo pongamos como epílogo, pongámoslo como prólogo. No quería que nadie se perdiera el énfasis bíblico de esta verdad. Digámoslo tal como es. Uno puede tener una gran visión, puede elevar oraciones piadosas, puede escoger los objetivos correctos, puede enfocarse en las cosas correctas. Hasta aquí, todo marcha a pedir de boca. También puede perseguir sus sueños, hacer grandes inversiones en la palabra de Dios, su obra y su riqueza. Pero si no termina lo que empieza... Es como construir una torre que nunca termina. El doctor Robert Clinton enseña en la Facultad de Estudios Interculturales del Seminario Fuller y ha pasado gran parte de su vida investigando el tema del desarrollo del liderazgo. Como parte de su estudio, identificó a un millar de hombres y mujeres en la Biblia que fueron considerados dirigentes, dirigentes nacionales, judíos, dirigentes de la iglesia, patriarcas, sacerdotes, reyes... y otros como ellos. A muchos de estos dirigentes simplemente se les menciona en el texto sin dar ningún detalle. Y tal vez le resulte sorpresa enterarse de que hay solo 49 dirigentes prominentes en las Escrituras cuyas vidas se examinan como completas. En otras palabras, sabemos cómo empezaron y sabemos cómo terminaron. De los 49 en la Biblia, solo el 30% terminaron bien. El otro 70% se quedó lejos del plan de Dios para su vida, lo que es un hecho que debería estremecernos. Algunos dirigentes tales como Sansón y Elí tropezaron a media vida. Otros como Noé, David, Josafat y Ezequías tropezaron hacia el final. Pero gracias a Dios por el 30%, personas como Josué, Daniel, Pedro y Pablo, que anduvieron con Dios todo el tiempo hasta sus últimos años, siguieron creciendo en la gracia y el conocimiento del Señor, florecieron y se mantuvieron frescos y sanos y llevaron fruto incluso en su vejez. Hay incontables barreras, amigos y amigas, para terminar bien. He descubierto que hay básicamente cinco principales. De eso voy a hablarles hoy, porque quiero que aprendamos cómo terminar bien. Pero en lugar de hablar de esto como barreras, quiero presentárselas como retos. Quiero que piense en el resto del mensaje como si estuviéramos en los vestidores y se nos da una arenga a todos nosotros antes de que salgamos a la cancha para la segunda mitad del partido. Estas son esas cinco cosas. Como bien pueden imaginarse, debido al punto en que me hallo en la vida, tal vez este capítulo significa más para mí que para los demás. He estudiado esto con toda diligencia. He pasado probablemente más tiempo pensando en esto que en todos los demás capítulos combinados. Y esto es lo que he aprendido. Número uno, para terminar bien, manténgase enfocado hasta que haya terminado. Uno de los grandes para terminar en la Biblia fue Salomón, el hijo de David. De hecho, descubrí cuando estaba investigando esto que la palabra terminar está conectada con Salomón como una docena de veces, especialmente con la construcción del templo. Así que tomé papel e hice una lista de todas las referencias asociadas con Salomón terminando la asignación de construir la casa de Dios y noté algo que se me había escapado por completo las muchas veces que había leído el relato. Es interesante cómo una breve palabra puede escapársele a uno Y puede significar mucho. Salomón no fue solo alguien que terminara, sino uno que terminó de manera total, completa, absoluta. Quiero que noten esto conforme leemos estos pasajes bíblicos. Número uno, primero de Reyes 6.14. Así pues, Salomón labró la casa y la terminó. La casa, desde luego, es el templo. 6.38 6.38 Fue acabada la casa con todas sus dependencias y con todo lo necesario. 7.51 Así se terminó toda la obra que dispuso hacer el rey Salomón para la casa de Jehová. 2 de Crónicas 5.1 Acabada toda la obra que Salomón hizo para la casa de Jehová. 7.11 Terminó, pues, Salomón la casa de Jehová. En lo que tiene que ver con la construcción del Templo de Dios en Jerusalén, Salomón lo terminó por completo. No dejó nada sin hacerse. Y eso es, a mi juicio, porque su padre oró por él ese medio ambiente. Escuchen la oración de David y su reto a Salomón antes de que David saliera de cena y Salomón subiera al trono. Primero de Crónicas 28.20 Dijo además David a Salomón, su hijo, «Anímate y esfuérzate, y manos a la obra». No temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo y Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Tenemos que terminar por completo. No debemos detenernos a medio camino. No sirve andar solo la mayor parte del camino. No basta avanzar casi hasta el final del camino. Dios quiere que terminemos por completo. Cuando estaba en el bachillerato, nuestro colegio era muy pequeño. Nuestra clase de graduados tenía 18 alumnos. Yo era uno de 18. Cuando se está en un colegio tan pequeño, uno tiene que estar dispuesto a hacer muchas cosas. Yo tocaba en la banda, jugaba baloncesto y corría. Hacía muchas cosas. Recuerdo cuando empezó mi carrera de corredor. El entrenador habló conmigo y me dijo, necesitamos a alguien que corra en la carrera de media milla que se avecina. Y quiero que seas tú. Bien. Bien. Eso no es algo en lo que yo jamás habría pensado, pero ¿por qué no? Así que acepté el hecho de que por el resto de mis años en la secundaria y un par de años en la universidad, participaría en la carrera de media milla. Hoy se le conoce como la carrera de 800 metros planos. Se me ocurrió una estrategia y fue así. Primero iba a correr lo más rápido que pudiera en la primera vuelta y ponerme la cabeza. Entonces, al principio de la segunda vuelta, iba a alargar el paso y tratar de mantenerme a la cabeza. Y luego, simplemente correr, sin ceder a la inercia, pero no correr demasiado rápido. Cuando llegara la última curva, trataría de hallar algo dentro de mí y correría a todo pulmón, concentrándome en la cinta de llegada. A esto le llamé mi reventón. Sin ese reventón final, no tenía ni chance de ganar. Hasta hoy recuerdo cómo me ardían los pulmones y las piernas cuando crucé la línea de llegada. Pero eso es lo que se requiere. Eso es lo que se necesita en la vida. Uno tiene que mantenerse enfocado y mantener los ojos en la llegada. Hay que correr hasta cruzar la línea de llegada y entonces se puede celebrar. El apóstol Pablo lo dice de esta manera en 2 Timoteo 4.7, He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Así que, si vamos a ser terminadores, tenemos que concentrarnos hasta que hayamos terminado. Lo capta. Concéntrese hasta que haya terminado. No diga, pues bien, casi hemos llegado. Y entonces deja la carrera y la abandona sin haber terminado. No hay nada más desalentador que dedicar todo su tiempo y toda su energía para recorrer casi todo el camino y luego abandonarlo antes de acabar. Esta es la segunda cosa en cuanto a una vida que termina. Manténgase resiliente en cuanto a la jubilación. No pienso que haya algo más controvertido en las vidas de personas como yo que la jubilación. Lo digo todo el tiempo. Alguien siempre lo trae a colación. Quiero decirles que la segunda clave para terminar bien es enfocar el tema de la jubilación con resiliencia y con algo de resistencia santificada. Tengo un amigo llamado Harry Bolbach que sigue activo con más de 90 años, a cuestas. Lo conocí en Palabras de Vida en mi juventud y yo ya era pastor. Por los últimos 20 años o algo así, la gente le ha estado preguntando si va a retirarse y él siempre dice lo mismo. sí. Me retiro todas las noches para irme a la cama, a fin de poder levantarme al día siguiente y hallar qué es lo que Dios quiere que haga. Me cuenta que se levanta todas las mañanas, se sienta al borde de su cama y dice, Dios, ha llegado otro día. Me alegro de estar aquí todavía. Debes tener algo para que yo haga. ¿Qué quieres que haga para magnificar tu nombre? Quiero agradarte en todo lo que haga. Cuando el psicólogo Michael Longhurst dejó su cargo de alta gerencia en el mundo de las corporaciones, decidió acometer un proyecto serio de investigación y acabarlo sobre el tema de la jubilación. He leído todo lo que él ha escrito. No tengo tiempo para decírselo todo, pero él entrevistó a más de 200 jubilados y descubrió que muchos de ellos se hallaron totalmente sin preparación para jubilarse, en especial mental y emocionalmente. Un hombre resumió el problema diciendo, me siento muy solo y deprimido. Echo de menos mi oficina, mi trabajo, almorzar con mis compañeros, mis amigos en el trabajo. Solía estar muy atareado en mi trabajo y ahora, de repente, no tengo nada que hacer, ni fechas, límites. Así que, ¿es esto lo que es la jubilación, aburrida y solitaria? Quisiera poder estar contento como en el pasado. Estoy seguro de que no es muy difícil para usted entender que lo que acabo de decir fue antes de la pandemia del COVID-19, porque muchos de nosotros estamos, por así decirlo, semijubilados, porque no podemos ir a trabajar a la oficina, no podemos tener un calendario. Muchos de ustedes que han dicho, ay, sería maravilloso si simplemente pudiera quedarme sentado sin hacer nada, han hallado que eso no tiene nada de maravilloso es muy difícil y las personas que tratan de hacerlo sin prepararse para eso a menudo se hallan en problemas recuerdo haber leído de una mujer que le dijo a su esposo jubilado ¿qué vas a hacer hoy? él dijo nada ella dijo pero si eso hiciste ayer él dijo lo sé pero todavía no he acabado alguien dijo que un esposo jubilado puede ser el trabajo a tiempo completo de su esposa. Muchos, como ven, han seguido la experiencia general en los Estados Unidos de América y el mundo occidental de que cuando uno llega a cierta edad, se jubila. Y eso es precisamente lo que hacemos. La jubilación ha llegado a ser la rotación final en el ciclo de la vida. Tal como les preguntamos a los niños, ¿qué quieres ser cuando seas grande?, Les preguntamos a los adultos, ¿qué planeas hacer cuando te jubiles? Y muy rara vez oímos cuestionar el valor de hacer planes para la jubilación. Y ciertamente no el valor de la jubilación misma. Pero la jubilación, amigos y amigas, como la conocemos hoy, era virtualmente inexistente en toda la historia La jubilación tenía poco sentido cuando el promedio de expectativa de la vida era solamente de 30 a 40 años. Tiene sus raíces a principios del siglo XX, cuando muchas industrias estadounidenses grandes, incluyendo vías férreas, bancos y empresas, empezaron a ofrecer pensiones. En 1935, Franklin Roosevelt introdujo el Acta de Seguridad Social, El ingreso de un empleado pagaba un impuesto durante toda la vida laboral de él o ella para financiar un ingreso de jubilación cuando cumpliera 65 años. En los Estados Unidos de hoy, la mayoría de trabajadores esperan jubilarse y la cultura está organizada para acomodar eso. Pero, ¿qué dice la Biblia al respecto? De manera interesante... La Biblia tiene solo un ejemplo de jubilación y voy a decirles dónde está. Está en Números, capítulo 8, versículos 24 al 26. Esto es lo que dice. Los levitas de 25 años arriba entrarán a ejercer su ministerio en el servicio del tabernáculo de reunión. Pero desde los 50 años cesarán de ejercer su ministerio y nunca más lo ejercerán. Servirán con sus hermanos en el tabernáculo de reunión para hacer la guardia pero no servirán en el ministerio. Así harás con los levitas en cuanto a su ministerio. En tanto que la instrucción para los levitas que trabajaban en el tabernáculo era que debían jubilarse a los 50 años. No eran puestos a pastar para el resto de sus vidas, dándole vuelta a los pulgares y contemplando la sombra en el reloj de sol. No, estaban a cargo de ministrar a los levitas más jóvenes que habían tomado sus tareas. Debían ser mentores y consejeros. Hoy probablemente los llamaríamos consultores. Así que no estoy diciendo que usted no deba recibir su pensión del Seguro Social o de su trabajo, pero tal vez sería bien en evitar la palabra jubilación. No tiene que seguir ejerciendo su profesión hasta que cumpla los 90. Pero si en efecto deja su empleo, recuerde, la jubilación es simplemente la manera de Dios de darle tiempo libre, para más servicio así que manténgase enfocado hasta que haya terminado y manténgase resiliente hasta su jubilación esto es la tercer cosa que he aprendido manténgase conectado a su vocación Romanos 11, 29 dice porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios eso quiere decir que no se les puede deshacer si Dios le ha llamado no lo va a desllamar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 Algunas veces tiene más que ver con la actitud mental y emocional de la persona que con edad o con calendario o años en un empleo dado. Para repetirlo, si usted puede respirar, Dios tiene todavía algo para que usted haga, mientras Él le conceda días o años en esta tierra. Volveremos el día de mañana para continuar nuestra consideración de este mensaje. Esperamos que nos acompañe. Mientras tanto, Recuerde que para esta serie tenemos disponible el juego de discos compactos con las grabaciones de estos mensajes y también la guía de estudio, que puede usar de manera personal o en su grupo pequeño o clase de estudio bíblico. Póngase en contacto con Momento Decisivo para recibir la información respectiva y ordenar estos recursos. Volveremos a vernos el día de mañana.